Buenas tardes a todas y a todos. Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Lucha de la Mujer Trabajadora con el fin de no olvidarnos las luchas que las mujeres deben realizar día tras día para adquirir los mismos derechos que los hombres en el mercado laboral. Es un día que reivindica la lucha por la libertad, igualdad, justicia y paz social. Con él se pretende que las mujeres se reconozcan como parte de la vida pública y que requieran su pertenencia y protagonismo en una historia mayoritariamente protagonizada por hombres y así contada. Fue en 1910, en Copenhague, donde se decidió la celebración mundial de un día donde se conmemorará y luchará por los derechos de las mujer. En el año siguiente, el 18 de marzo de 1911, se celebra por primera vez este Día Conmemorativo en diversos países de Europa. Se exigía el sufragio universal, la ocupación de cargos públicos, el derecho al trabajo, la formación profesional, a la no discriminación laboral. Aún 100 años más tarde seguimos con los mismos reclamos. Poco más de una semana después, el 25 de marzo de 1911, 150 mujeres trabajadoras murieron en una fábrica de camisa debido a un incendio provocado, provocando uno de los peores desastres industriales de la historia de Estados Unidos. Pero este fatídico hecho se produjo mientras mujeres reclamaban mejoras en sus condiciones laborales. Este desastre provocó cambios legislativos relacionados con las normas laborales y de salud, así como la creación del sindicato internacional de mujeres trabajadoras textiles. No fue hasta 1975 que la ONU comenzó a celebrar este día. Dos años más tarde, en 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo proclamó como el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Actualmente, las mujeres Sufren una gran discriminación a nivel mundial, una situación de desigualdad general con los hombres, así como en numerosas ocasiones una sobrecarga laboral. Cualquier sociedad del planeta utiliza la división del criterio sexual para repartir las tareas productivas, reproductivas y de subsistencia, adjudicando las tareas productivas y el de las velas públicas a los hombres y las reproductivas y del cuidado a las mujeres que así quedan relegadas a la esfera doméstica y privada. En las economías de subsistencia, la mujer realiza el trabajo más pesado, empeñándose durante más tiempo y contribuyendo más a los ingresos familiares que los hombres de la familia. Esta desigualdad de condición entre los sexos es una de las causas básicas de la pobreza, ya que en sus diferentes formas impide el acceso a cientos millones de mujeres a la educación, la formación, el servicio de salud y una condición jurídica que le permite escapar a este flagelo. La persona no está completa si no participa como un ser social de su relación con las personas que viven su alrededor y el trabajo medio por el cual el ser humano desarrolla sus habilidades hace crecer su comunidad y le permite obtener el apoyo necesario para su propio progreso está en la conducta y la lucha que cada una desarrolle en el día a día para poder vencer todos estos conceptos y lograr vivir en una comunidad más justa y esperanzadora hoy en el Día Internacional de la Mujer y todos los días comprometámonos individual y colectivamente hacer todo lo posible por promover y proteger los derechos de las mujeres, de modo que cada niña, cada mujer pueda vivir libre de violencia y de discriminación. Marchemos con valor, convicción y compromiso hacia el futuro, levantando las mismas banderas que aquellas pioneras luchadoras, libertad, igualdad, justicia y paz social. Muchas gracias.